modulada donde en los próximos minutos va a tener lugar aquí el sorteo de la 36ta edición del maratón de fútbol sala de ubrique que se celebrará los días 30 de junio eh, 29 y 30 de junio y 1 de julio y 1 de julio lo decimos porque este año la maratón será muy muy tempranita a las 2 de la mañana es, eh, está puesta la final de una maratón en la que finalmente van a participar 24 equipos. Enseguida va a tener lugar el sorteo, un sorteo puro, sin cabezas de serie, como ha habido en los últimos años. Y en este caso, de los, eh, se van a, en este sorteo vamos a, a, a crear lo que son seis grupos de cuatro equipos, eh, de los que pasarán los dos eh, primeros de cada, eh, de cada grupo y los mejores Eh, tercero. Eh, en este caso, eh, cuatro mejores, eh, lo que son los cuatro mejores terceros de los distintos grupos. Eh, comenzará el viernes 29 a las ocho de la tarde y de manera interrumpida se jugarán partidos, como hemos dicho, hasta la madrugada del sábado al domingo, lo que es ya domingo a las dos de la mañana, en el que se eh, jugará esa, esa finalísima. Eh, además de eso, sin duda, hoy otra noticia importante y relacionada con el Fútbol Sala y que con el Comité Local de Fútbol Sala es eh, la noticia que, de la que, bueno, que nos entrábamos allí y es que el Ubrique Fútbol Sala, el equipo que eh, formó el pasado fin de semana, el Comité Local de Fútbol Sala para participar en el Campeonato de Andalucía de Clubes, finalmente va a participar en el Campeonato de España que se va a celebrar a partir del 22 de junio en a Coruña, el equipo ubriqueño que consiguió la plaza tras proclamarse campeón de, de Andalucía, en principio no tenía intenciones de participar porque todos los gastos a o corren a cargo de cada equipo participante. Sin embargo, parece que eh, se ha llegado a un acuerdo entre el Ayuntamiento de Ubrique, el Patronato Municipal de, Cor de Deportes y el Comité, eh, un acuerdo de colaboración Eh, por el cual, eh, o gracias al cual, eh, los ubriqueños, los componentes del Ubrique Fútbol han, han decidido dar ese paso hacia adelante y, y por lo tanto, eh, inscribirse en ese Campeonato de España. Ellos se tendrán que costear pues, parte de los gastos, Y, y, bueno, el, el resto lo van a intentar sufragar eh, buscando, en, pues en apenas eh, una, eh, una semana y media, pues patrocinadores y colaboradores que quieran pasear su nombre por ese campeonato de España que va a tener lugar en la, en la Coruña. Enseguida vamos a estar hablando de eso y también vamos a hablar del trofeo de San Isidro que se va a disputar mañana, cuya final, queremos decir, se va a disputar mañana eh, jueves a partir de las nueve y cuartos en el Campo. ...de césped natural de Ubrique, en las pistas de atletismo. Los vampiros se van a medir al conjunto de aspirantes, una final a la que acuden los dos equipos. Los vampiros, tras uh, vencer uno a dos a lo, al que podemos eh, considerar como el equipo revelación de la fase de grupos, eh, jóvenes veteranos y aspirante pues vencía a la Juventus en la otra semifinal parecía una final anticipada por cuatro goles a dos enseguida vamos a estar también hablando de ese trofeo de San Isidro pero como decimos, antes nos vamos a quedar hablando de fútbol sala y con ese sorteo de la maratón, serán unos minutos antes vamos a publicidad y enseguida volvemos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 ...tornadas de captación de jugadores de Lubric Unión Deportiva. El Lubric Unión Deportiva te invita a conocer su proyecto... ...y a formar parte de la plantilla durante la próxima temporada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 Centro Veterinario Razas, nos hemos trasladado a la calle Ingeniero Martínez número 103, frente a la farmacia de la calle San Sebastián, donde le seguimos atendiendo de lunes a viernes en horario de mañana y tarde. Centro Veterinario Razas, con más de 10 años de experiencia, le ofrecemos todos los cuidados para sus mascotas. Consulta general, medicina preventiva, cirugía, radiografía, ecografías, endoscopia, electrocardiografía, hospitalización y todo el asesoramiento en nutrición. Centro Veterinario Razas. Aprovecha las ofertas de este mes. 50% en vacunas de la rabia y 25% de descuento en castraciones. Además, solicita información sobre nuestra tarifa plana para socios. Centro Veterinario Razas. Estamos en Ingeniero Ortiz Martínez, número 103. Frente a la farmacia de la calle San Sebastián. teléfono 956-46-4696 y 685-2512. Poor ¿Quieres sacarte el carna de conducir este verano? En Autoescuela Los Remedios tenemos los mejores precios para ti. Oferta especial verano, permiso B, matrícula, curso teórico intensivo y 7 clases prácticas. Todo por tan solo 99 euros. Si sí, has oído bien, todo por solo 99 euros IVA incluido. Ven e infórmate. Autoescuela Los Remedios. Estamos en Avenida España 57 o en el teléfono 956-4644. 46 46 46. Y si lo tuyo son las motos, también tenemos grandes ofertas en permisos de moto. Recuerda Autoescuela Los Remedios, los mejores precios con la calidad de siempre. La compañía de seguros mejor valorada en el ramo vida y ahorro, Nacional Netherlanden, abre sus puertas en Ubrique con la intención de ser un referente ...en la planificación financiera familiar... ...velando por su protección, ahorro e inversión... ...y con la comercialización como agente bancario... ...de productos ING. Si buscas financiación para tu vivienda... ...solicita ya en nuestras oficinas... ...tu hipoteca naranja... ...a un interés mixto o variable... ...desde Euribor más 0,99... ...y con cero comisiones de apertura... ...cancelación parcial y total... Finánciense con el interés más competitivo y sin comisiones. Y si eres autónomo o una pequeña empresa y quieres mejorar el precio de tus seguros, 2018 es tu año. Visítenos en Calle Hospital junto al Puente Añón o contacte con nosotros en el teléfono 956 46 03 77 Estaremos encantados de atenderles. Recuerde, Calle Hospital número 3, teléfono 956-4603. 46 03 77 Ya es aquí el verano La playa, las barbacoas El calor y por supuesto Su piscina En Tubos Heredia Queremos que disfrute plenamente de ella Sin preocupaciones de limpieza Averías ni mantenimientos Nosotros nos ocupamos Visítenos, en tubo Heredia les ofrecemos las últimas novedades en cloradores salinos y limpiafondos automáticos para que su verano solo sean unas estupendas vacaciones. Estamos en calle Ingeniero Francisco Ruiz Martínez número 26, en el teléfono 956-4607-43 y en la página web tubosheredia.com. ...en Ubrique Rodalcas, el, el cas familiar...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 en el bolario centro dietético contamos con láser de diodo con productos herbodietéticos, cosmética natural protectores solares y semanalmente tenemos productos en oferta el bolario centro dietético pida su cita previa estamos en paso del prado 44 teléfono 659 28 65 39 y ahora en oferta ampollas de lecarnitina para reducir el abdomen ...en Ubrique Rodalcas, el cas familiar...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 5 y 49 minutos de la tarde. Vamos a quedar en los próximos minutos inmediatamente con el sorteo de la 36ª edición de la Maratón de Fútbol Sala de Ubrique, que por cierto vamos a tener por primera vez la ocasión de presenciarlo por Facebook. Eh, tenemos con nosotros presidente del Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique, Daniel Villanueva. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Así que, bueno, con la de sorteos que llevamos ya aquí así y, y que sea esta la primera vez que los oyentes van a poder verlo, online al menos, eh, ya es algo. Recuerdo otras, otros sorteos en los que incluso han estado eh, componentes de equipos presentes aquí en el estudio porque no se fiaba mucho, ¿no? Sí, sí, porque la verdad que cuando se, se ha ofertado pues mejor así para que la gente vea que no hay... Mm. Uh Mi -huh. trampón cartón. Pues vamos a sortear. Tenemos ya aquí eh, preparado lo que es eh, todas las bolas con los nombres de los equipos, eh, pero antes vamos a comentar un par de cosas. Eh, la primera de ellas eh, relativo a lo que fue noticia, podemos decir en la tarde de ayer y es que el Ubrique Fútbol Sala anunciaba que finalmente va a estar en el Campeonato de España de Clubes. Eh, recordemos que este equipo se hizo, se hizo el proceso para participar en, en este Campeonato de Andalucía que se celebró el pasado fin de semana. Eh, creíamos que se iba a quedar ahí Porque, bueno, pues eh, Entendemos que un desplazamiento y, y la estancia en la otra punta de España Iba a salir algo algo fuera de presupuesto Para el equipo, pero finalmente ha decidido, Habéis decidido dar el paso, ¿no? Sí, ha habido Complicidad por parte de Del ayuntamiento Y La verdad que era una ocasión que No, no, de, no deberían De dejar pasar Y Y todavía, bueno, ya se ha pagado la inscripción y, y, el, y el hotel y eh, se está buscando dinero para el desplazamiento. que con de, Por decirte la verdad, yo no me enteré que era el campeonato de, de España en Galicia hasta hasta casi la final, ¿no? Porque uh -huh. no le... no Primero sabía que había un buen equipo, pero no creía que, que se iba a ganar ¿no? y, y tampoco cómo se ganó exceptuando la final fueron la verdad que justos vencedores del principio del campeonato a uno de los equipos que era máximo favorito mm -hmm. eh, le metieron 7-0 y, y, y la verdad que a partir del segundo partido ya jugaron muy bien el primero quizás costó un poquito más y la final a pesar de estar justo pues, siempre llevaron una renta de dos goles no se ponían uh -huh. a uno pero no llegaron nunca ni a empatar ni ni a temer por el partido uh -huh. eso como decimos va a ser un hito en el fútbol salaubriqueño poder participar en un campeonato de españa pero no sé yo viendo cómo ha sido organizativamente la andalucía no sé qué esperarme del, del de españa no yo te digo que que será no será no, igual ¿no? no tú ves el, el dossier y no tiene no tiene nada que ver la verdad que eh, la anterior vez que estuvo eh, este hombre aquí, pues no fue mal. Uh -huh. Estuve ayudándole mucho. Eh, esta vez fue en, en Ubrique y en el bosque y quizás no no atendí tanto porque si él lo está organizando, uh -huh. pues pero veía mucha dejadez, ¿no? Muchas veces tenía que estar ahí presente y no sí, las y cosas, no se le veía Las cosas han, su han sucedido lo que tenían que suceder no porque claro, claro. Eh, no porque se hayan organizado especialmente bien y también lo digo porque bueno en el apartado de incidentes eh, yo no sé parece que estaban los equipos calentitos recuerdo oh, una, un partido en la categoríacadete aquí en eh, no sé si eh, me ese, en el bosque yo estaba en el, no, eh, yo estaba en el bosque ese fue aquí Uh -huh. Pero y, fue precisamente los dos mismos equipos Que se enfrentaron en la final, el Bosque y el Playa De Pedregalejo, en, en la fase De grupo donde aquello terminó también como el Rosario de la Aurora, ¿no? Pues yo por, por escuchar Es más, no sé si fue Entre los dos equipos uh -huh. Y también una discusión entre El presidente y el padre o yo Sí, sí, sé, una, algo así, algo así Eso es lo que me han contado uh -huh. Eh... Nada, eh... Son cosas que suelen pasar, que no deberían de pasar, y, y la verdad que, con respecto a eso, pues tanto el muchacho del Bosque como yo le dimos todas las facilidades que, que se le podían dar y por haber, ¿no?, a, uh -huh. al presidente. Dani, tú que estuviste presente también en, en lo que fue la, la final juvenil, ¿qué pasó sí, exactamente? Sí, yo estuve... Pues mira, mmm, no fue para tanto, pero no debería de haber pasado. Mm -hmm. Pero no debería de haber pasado. Y sobre todo Sí, eso es, eso es de Ya no de es en mmm, lo más grave hay dos cosas graves, pero lo más grave es lo que lo que pasa al final, ¿no? Mm -hmm. Pero vamos, tampoco quiero ...darles más... ...más bombos a, a la cosa... ...yo ya he hablado con quien tenía que hablar y... ...y hombre... ...no puede, no puede, es que... ...no, no puede, no puede pasar lo que pasó al final... Uh -huh. ...porque es un partido que la verdad que... Mmm, ...yo estuve viéndolo desde semifinales hasta... ...porque se jugaron allí las dos semifinales de los equipos de Ubrique... Uh -huh. Y ya me quedé allí comiendo y vi la final. Y tanto en las dos mis finales de los equipos de Ubrique, disfruté mucho y en la final estaba disfrutando mucho. Hasta que pasó la, la expulsión de, de Cristian, que desencadenó en un montón de de cosas e intenté pararla. Y cuando yo ya creía que estaba parado, pues el árbitro decretó el final del partido. Uh -huh. Y, y ya, pues, algunos perdieron los papeles. Decir que yo estuve allí, fueron dos empujones fuertes y no, no hubo ninguna agresión de puñetazos ni, ni nada. Sí, como a, como a algunos dijeron, ¿no? Ahí. Mm -hmm. Es más, el mismo árbitro que arbitró la final estaba allí y... ...nunca le voy a echar la culpa al árbitro... no ...pero... Eh, ...cuando ya logré... ...sacar a la gente fuera... ...y apaciguar un poquito las cosas... ...que ya se iba a reanudar... ...el partido... ...pues... ...el, el árbitro mismo se vuelve para atrás... ...diciendo que como... Eh, ...como siga... Mm, ...suspendo el partido... Uh -huh. ...si el árbitro no se vuelve pues... ...tampoco... ...pasaba nada y a, aparte estaba fuera del campo... En fin, mmm, cosas que que pasan en el fútbol, por desgracia, fútbol sala en este caso, y en el deporte en general, y, y no no deberían de, pas de pasar porque manchan ya no el campeonato, sino manchan a, al pueblo de Ubrique y, y, a, la, y a las personas que, que mm. les, ha, les ha sucedido es eso. Sí, hombre, la, eh, la rabia también porque era toda una final, digamos, ¿no? y Sí, y a, bueno, aparte y el, que la, y el equipo del Ubrique Fuegosal le dice que estaba apretando, iba perdiendo 1-0, estaba apretando y que... Bueno. El partido estuvo, en la, en la primera parte el, el equipo de Ubrique contuvo muy bien al equipo de Cádiz, tuvieron incluso las mejores ocasiones de de la, de la final, la tuvieron los, los jugadores de Ubrique, no la materializaron, y en una jugada individual... Eh, marcó un buen gol un, un jugador del de cádiz y nada tanto desde la portería alberto alberto sí. hizo allí tres o cuatro paradas magníficas y, y los jugadores estaban estaban dando el, el dos de peso. es más yo te digo a ti que si no se suspende la final todavía había opciones claro que había porque claro que quedaba mucho tiempo quedaban doce minutos y, y Y ya te digo que, que el partido estaba muy igualado uh -huh. Si aguantaban esos dos minutos Pues aunque ya también uno de los jugadores más desequilibrantes que tenía el Ubrique Ya estaba expulsado ¿no? uh -huh. Bueno pues eh, estuvo a punto de hacer pleno porque el equipo del Bosque Cadete En su mayoría son jugadores de, de Ubrique eh, y el, el, Ya decimos, el mismo equipo que el año pasado participó en la Bonicam Marbella Y con el nombre de Vampiro Sierra de Ubrique se llevó eh, <risa> la victoria Eh, los ganadores consiguen el pase a ese campeonato de España, el señor en la Coluña, el cadete en Luarca, pero eso está ahí como... Es, eso de te iba a comentar ahora. No sabía ¿Cómo? que me lo iba a preguntar, pero te lo iba a comentar. Ayer estuve hablando hasta las 11 de la noche con, el, con mi compañero de organización del ¿Mm? Bosque y por lo visto han tenido un, un problema. Decir que no es un campeonato de España, ...de España, como el de juveniles y, y senior... ...es un, un campeonato... ...un campeonato internacional que invitan a equipos, ¿no? No, no, invitar ¿no? Que la inscripción vale 500 bueno, euros... ...pero pero que te que... quiero decir que mmm, es un campeonato que hace... ...Miguel Luerco, que yo no lo conozco... ...y son 115 equipos diferentes de diferentes categorías... <risa> ...en esta cadeta había 21, pero claro, el prazo de inscripción... Eh, era hasta el día... 25 hasta, de mayo, 25 creo, ¿no? 25 de mayo, sí. Hasta el 25 de mayo. Y claro, eh, allí tienen la plaza... Bueno, tú ves el cartel, te metes en la página web y, y ves el sí, la plaza. En el número 14 o 15, ve el campeón de Andalucía. Uh -huh. Pero claro, cuando este hombre del bosque... Sin, porque nadie de, de la asociación andaluza le dijo nada. ¿no? A nosotros, por ejemplo, si nos dieron un dossier cuantito que terminó el campeonato, uh -huh. pues va a buscar la información por sí mismo, eh, se da cuenta de que el, el organizador le dice que que el campeonato ya está cerrado y tiene los horarios puestos, y entonces habrán, me imagino que habrán buscado un equipo en su defecto uh -huh. de este campeón de Andalucía porque no había pagado los 500 euros de, de prescripción ¿no? Porque eso conllevaba unos gastos de unos 1.100, 1.200 euros, según estaba hablando yo con, con el muchacho este del bosque, y, y había que haber eso, el ingreso de los 500 euros, que lo debería de haber eso antes de ser, eh, el, el presidente. presidente. Antes de ese 25 de mayo, ¿no?, nos ha hecho... Por lo tanto, se han quedado sin plaza. Están ahí haciendo gestiones a ver si es posible de alguna Ahora, manera pues participar. Hombre, la, la verdad que siendo, siendo unos críos, mmm, lo que pasa es que ya teniendo a ese hombre a 115 equipos uh -huh. de diferentes categorías, organizado todo, todo, todo, todo... Ahora tiene que cambiarlo mundo, todo después. Y, y, a, y no, hay muchas maneras de presionar, ¿no? Pero ni presionando al ayuntamiento, llamando otro ayuntamiento a ayuntamiento porque... Uh -huh yo creo que por un equipo no van a, a menear ojalá algún equipo de los que hay se caiga otro tema tener en cuenta en cuanto lo que ha sido este campeonato de, de Andalucía eh, claro, pero son pero en cosas parte juega con la ilusión de ahí, de estos, de estos son, chavales ¿no? que y, creían pues, y, con y, todo derecho que se habían ganado claro, ese... y yo lo comprendo pero claro mmm, ni, ni Rafa ni yo no sabíamos nada de esto. Bueno, Dani, si te parece, vamos a dejar esto a un lado y vamos a quedarnos con, con Además, el sorteo. Para, para, el mismo, para el mismo campeonato este de España, ¿Mm? si terminamos el día y el plazo de inscripción era el 12. Sí, sí, sí. O sea, sí. <risa> recuerdo que lo tuvisteis que hacer ayer ahí, ah, así, a, a última hora y a bote pronto. Y bueno, y que tenéis una semana y pico eso para, para buscar ayuda, para buscar colaboración. Es la que hacemos un llamamiento <risa> a aquellas empresas que, que quieran colaborar con este equipo de fútbol Sala Dubrique, pues que... Eh, ...se pongan en contacto con el comité... ...o con alguno de los componentes... Uh -huh. ...eh, vamos a quedarnos con el sorteo de la maratón... ...que tenemos eh, varias novedades este año... ...la primera la duración... ...este año no va a haber final... ...al mediodía del domingo... ...no van a ser 40 horas consecutivas de... ...de fútbol sala... Y, ...y, en este caso... ...eh... ...además eh, no va a haber cabezas de serie, ¿no? Sí, mira... ...eh, lo primero... Mmm, de, ...debido al número de equipos... ...no es... ...no es tampoco tan... ...tan bueno... ...el... ...el alargar mucho... ...eh... ...también se ha hablado con mucho equipo... ...y le ha parecido... ...muy bien el... ...el, el tema de la competición, porque... ...eh... ...aparte que... ...es más corta, eh... ...intentamos que la final... ...conlleve el máximo... ...de espectadores posible... Mm -hmm. Y con el tema de las cabezas de serie mmm, de los seis que había de, de un lado y, y los dos de primera pues han caído dos y, y ya tener que pasar a, a los otros cuando normalmente eran los cuatro primeros nada más de, de división de honor pues he decidido no hacer las cabezas de serie. los cabezas de serie y hacer un sorteo puro pues también puede haber muchas más oportunidades para el resto de equipo y en verdad pues eh, el sorteo va a derimir quien, quien pase ¿no? porque también pueden quedar uno de los cuatro o cinco equipos fuertes dos por un lado y dos por otro y la cosa es que yo creo que Vamos a, a, con, a llevar a, a un montón de gente a la final uh -huh. 24 equipos, se caen los dos de Villamartín y se cae el Atlético futsal No, Atlético, ¿no? Club Al, Atlético Club Don López perdón, Atlético Club Don López y Los, los dos los de dos, Villamartín Peña Bética y Gol, Gol Copas Y el Don López porque precisamente ese fin de semana Tienen boda, ¿no? Una boda. Y, y la cosa es que año tras año lamentablemente vemos cómo se va reduciendo el número de equipos, ¿no? Digo, y la verdad que en este mismo, esta misma mañana he estado sí que teléfono en mano. Hasta las cinco de la tarde no se ha cerrado el, sí, lo que es el número teléfono de teléfono en mano y no convenciendo, sino que <ríe> algunos equipos, puesto que están trabajando o lo que sea, todavía no habían contestado al WhatsApp o, o estaba esperando contestación de su equipo. Y la verdad que estaba viendo un... Lo mínimo que quería conseguir eran los 24 y gracias a Dios se han conseguido. Primera fase de grupo, seis grupos de cuatro pasarán a, a octavos de final, eh, los, dos. los dos mejores de cada grupo y eh, cuatro más, mejores más cuatro mejores terceros, dependiendo de lo que hagan... Ahí está. Eh, aquí falta eliminado el enfrentamiento con los últimos de cada caso si en el caso que hubiera porque aquí por ejemplo en el que están los 27 equipos había mm -hmm. grupos de 3... entonces para tanta ah, igualdad vale. de... ...eso corresponde a, a, otro, a otro formato pues bueno pues vamos a proceder al, al sorteo recuerden que lo pueden ver por facebook eh, vamos eh, aquí tenemos una no es una urna para que nos vamos a engañar es una caja eh, en el que en el que tenemos vamos a ponerlo aquí donde se vea bien. Eh, ...las bolas con eh, los nombres de los 24 equipos... ...y el sorteo explícalo tú cómo lo vamos a hacer... ...porque antes traías Manos Inocente... Eh, ...Fran Pan no sé dónde dónde se mete últimamente... ...no, no, quiere, no quiere saber eh, nada con eh, nosotros... ...y últimamente lo tengo que hacer yo... <risa> ...entro Ignacio Peralta... Eh, ...pues procederemos como siempre... ...primera bola el grupo A, segunda bola el grupo B... Así sucesivamente, y cuando se llegue al, al, al Grupo F, pues pasaremos a, al... De nuevo al, a, al ¿no? A. Vale, perfecto. Decir, decir que los grupos los cruces, para el que lo esté escuchando y además se está viendo, eh, van a ser primero del Grupo A contra el mejor tercero, C primero del Grupo B contra el segundo mejor tercero, primero del C contra el mejor ter tercero mejor tercero, tercero, mm. y el primero del D contra el cuarto, mejor tercero, quedando el primero de E contra el segundo de A, el primero del F contra el segundo de B, y el mejor segundo, hoy el mejor segundo, el segundo del C contra mm. el segundo del D, y el segundo de E contra el segundo del F, okay. para más o menos llevar la, las horas, lo único que va a ser incontrolable son los, los temas de los terceros, por eso hay una hora de descanso... Entre, Cuando termina los grupos hasta que empiezan los octavos. Entre la fase de grupos y octavos de final. Por cierto, que también queremos mandar aquí un, un saludo a nuestro compañero Fran Sánchez, que ha sido el instigador de que podamos ver esto por Facebook que lo vemos muy risueño al otro lado del cristal. Es eh, feliz hoy con <ríe> viéndonos a nosotros aquí. Bueno, vamos ya, si te parece, con el sorteo. Hoy que, hoy que me he traído el papel. Ya me lo sabía. La, no, no, la, treinta, la 36 la 36 edición. edición Nada más y nada menos eh, pues eh, Recuerden 29 de, de junio Empezará a las 8 de la tarde Con partidos que al, que se van a jugar Tanto en el pabellón como en la cancha exterior No hace falta recurrir a la Reina Sofía Como hasta el momento por cierto, ¿cómo, ¿Cómo está ahora mismo lo que es la cancha exterior? Eh, ¿Está bien? ¿Va a, ¿Va a necesitar una... No va a necesitar nada, ¿no? Mucho porque La cancha está bien Exactamente uh -huh. O sea que más no se le puede hacer, al revés, pintarla lo que haría eh, agarrar más y, y conllevaría más riesgo, ¿no? Va, vamos al lío. Vamos a coger la primera bolita que irá al grupo A. Vamos a ver si lo abro bien. Mira, estudiantes. Estudiantes es el eh, primer equipo que entra en cuadrado en el grupo A. Vámonos al grupo B. En este caso, el equipo el primer equipo del grupo B la Lupe Kebab vámonos al, al grupo C primero del grupo C será el conjunto de Autoscuela La Sierra UAS. la escuela La Sierra Guas Grupo D vamos a ver yo eh, las cojo el truco ¿eh? sí, abrir, abrir las la bolitas Inter, Inter de Lian al grupo D vámonos eh, con el grupo E Oasis Lounge. Oasis Lounge es el quinto equipo y ya al sexto y último grupo va el equipo del Donde Fútbol Sala. Donde Fútbol Sala. Pues eso, eh, los primeros <coughs> equipos le damos un menedito a las bolas. Ay, vamos a ver. Y ahora vamos de nuevo con el grupo A. Donde está estudiantes, eh entra Sulema. Sulema oh, oh. Entra en ese grupo A, ah, recuerde que pasan los dos primeros de cada grupo y luego los mejores terceros. Eh, vámonos eh, con el grupo B, donde está eh, la Lupe Kebab y cae la escuela Café y Copas. La escuela Café y Copas. Grupo C, junto a Autoscuela La Sierra Huás, eh, quedará cuadrado Ubricar Motos. Ricardo Motos eh, en el grupo D, donde ya tenemos a Inter de Lián, lo acompañará el conjunto de autoservicio La Plaza. Servicio La Plaza. Vamos con el grupo E. En este caso está el Oasis y lo va a acompañar el Atlético Futsal, Atlético Futsal y por último en el grupo F vamos a tener al equipo de Gesto Algar. ...esto Algar... ...ya tenemos doce equipos... ...la grupo, mitad... ...ay, ah, grupo F por ahora... ...se, se, se ve que son los maduros ...porque tenemos a dos equipos de división de honor en, en cada uno... ...damos otro meneo... ...vamos a ver ahora la manita... ...recuerden que... ...bueno, es, es suerte... Simplemente suerte, no hay intención ninguna Esto es lo que hemos hecho todos los años sí, sí, sí. Ahora es la primera vez que se está viendo aquí, pero vamos Ahora que de qué revolución ahí Vamos con el grupo A No me mires así no, no, no. <risa> Grupo A con Oasis, eh, perdón, con estudiante Y Zulema, Malaca Café y Copas Malaca, Café y Copas Vámonos Con el grupo B Ay Impala 1987 para 1987 Con la Lupe y la espuela La Lupe y la espuela Con el grupo C donde está Was Y fabricar y motos De Galerie Panteras Grupo D Inter de Lian, Autoservicio La Plaza Y Mafre Bankia Mafre Bankia Vámonos con el grupo E está Oasis y Atlético eh, Fusal Porti, Construcciones, Hermano Viruez Oliva Grupo F junto ¿Dónde? a Donde, Gesto Algar y JSA Ubriken Se resiste la bolita del campeón, recuerden <risa> el pintura fefique de que es el vigente campeón y vamos a ver último movimiento de bolas y vamos a ver lo que ocurre, habrá grupo de la muerte no lo habrá Vamos a ver. En el grupo A, donde está Estudiantes, eh, Zulema y malaca Café y Copas... ¡Uf! Pinturas Fefi, ¿qué de qué? ¡Oh! Pinturas Fefi, ¿qué de qué? Tú sabes lo peor de... ¿El qué? De aquí, ¿no? El equipo del Malacayú. De... Sí, Porque bueno. Porque va, va, van a tener que... Para los mejores terceros van a contar los... Los goles. Los goles, mm. los goles en contra y... Grupo B. Vámonos, Lupe Kebab, La Espuela... Eh, e Impala. Impala y LCR. LCR. Grupo C, eh, Autoscuela de la Sierra Aguas. Eh, desde aquí no lo veo, Dani, si me lo repite. Publicar, Moto y Galería. Y galería y Panteras, eh, en este caso... Brille, 1979. Vámonos con el grupo de... Inter de Lian, Autoservicio de la Plaza y Mafre Bankia. Al que se une el Club Deportivo Celtas. Y, y grupo E. Oasis, Atlético Futsal y Porti. Y Revolución. Revolución, también, que era otro de los huesos. También un grupo fuerte. Grupo fuerte. Y por último ya, el equipo que queda... ¿Sabéis cuál es no Fran generali junto al donde gestó al gary js arique que si te parece bien recordamos el... cómo quedan configurados los grupos grupo a estudiantes zulema malacayú café y copa y que de qué pintura Fefi, y que de que en el grupo b la lupe que va la Espuela, café y copa impala 1967 y lcr en el grupo c Autoscuela la Sierra Guas, Ubricar Moto, Gallery Panteras Híbride 1979 en el grupo D, Inter de Interdelian Autoservicio La Plaza, Mafrebank y Club Deportivo Celtas en el grupo E, Oasis Club, Atlético Futsal, Pórtico Construcciones Hermanos Vide Oliva y Revolución y en el grupo F, Donde Fútbol Sala, Gesto Algar, JS Aubrique y Fran Generali. Mm -hmm. En líneas generales también es normal que estén condensados los grupos, son menos menos equipos. Eh, era pues inevitable que, que, que toparan grupos fuertes, pa, equipos fuertes eh, en el mismo grupo. Sin duda la es el grupo de la muerte. El E, el F, no sé. Bueno, el F ya eh, L, L, L, mitad y L, mitad. L, L, L. L. L. L. Pero S. es ¿no? que como está puesto el, el campeonato y el formato de los mejores terceros... Uh -huh todos los grupos van a tener la, la opción de misma que, que los tres equipos estos a lo menos el mejor tercero del grupo a mmm, no pasa bueno, de, debido a la igualdad que hay pues ese desse en cuenta que al fin y al cabo no, o, se quedan solo ocho equipos se van a quedar en la, en la primera fase claro. y 16 pasarán a esos a octavos de, de final. Pues bueno, pues eso ha sido todo. Esto es lo que hoy queríamos llevar a cabo aquí, un nuevo sorteo de la 36ª edición de la Maratón de Fútbol Sala. La cosa, estoy dándole vuelta también la cosa de los mejores terceros va a dar mucho que que hablar. Que hablar. Bueno, pues porque eh... puede puedes evitar por sí, ejemplo, primero del grupo A, tú imagínate que volvemos a, a volvemos a lo de siempre, digamos, eh, hace dos temporadas ya se puso el tema de los cabezas de serie para evitar esto y esa ronda, ¿no? Que mm. en la que participaban segundos y terceros, y tercero, ¿no? Claro. Y que pues se evitaban se, se evitaban un, un partido aquellos que no tuvieran que caer en esta ronda, Por ¿no? eso también se ha quitado eso porque eh, claro, ya, ya era ya era, que no era necesario. equipo, eran los más fuertes, tú venías de jugar otro otro partido cuando ellos estaban descansando, Descansado. entonces cuando tú jugabas el siguiente partido, tú ya vas de alguna manera había que beneficiarlo, ¿no? El, el que era primero de, de grupo uh -huh. todo, hecho, todo eso todo ese se se hizo tendente. A que a evitar la pillería Pero bueno, como ya se ha acabado con la cabeza de serie Volvemos otra vez a la situación de antes Dani, que muchas gracias que, bueno, Ya seguiremos en contacto contigo Estos próximos días, tenemos muchos temas de los que hablar Ese campeonato de España Y lo que posteriormente va a ser Esta maratón de, de fútbol sala y, y nada Gracias a todos nuestros oyentes que nos están Escuchando, a los que nos sí. han estado Viendo por Facebook este sorteo Así han sido todos, así han sido todos los años con más gente, con más manos inocentes este año han sido pocas, solo la mía y no es muy inocente que se diga a <risa> Alma Hortaco. Sí. Y, y nada, que bueno, que el programa sigue, que vamos unos minutos a publicidad y volvemos en unos instantes. Ya para el próximo curso 2018-2019 en Ludoteca Arcoíris.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 número 54, teléfono 689 66 95 64. En Ubrique Informática Mancera.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 Seis Y si 20 minutos nosotros seguimos aquí en antena en directo y vamos a dejar lo que es eh, o lo que ha sido este sorteo de la maratón de fútbol sala y vamos a hablar de otra competición que eh, se va a decidir en la tarde noche de mañana eh, jueves, el trofeo de San Isidro de fútbol en el que se van a enfrentar eh, por un lado los vampiros que dejaban eliminaban en semifinales a jóvenes veteranos y por otro aspirantes que apeaban a la juventud. Vamos a hablar ...de este encuentro con el presidente de la Asociación Local de Fútbol, Ángel Ríos... ...que lo tenemos a otro lado del teléfono. Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿tú? Como decimos, ya tenemos finalistas para, para este trofeo de, de San Isidro 2018... ...vampiros y aspirantes que se van a enfrentar en, en esa finalísima... ...tras superar unas semifinales igualadas y muy disputadas, ¿no? Sí, fueron unas semifinales bastante bastante concurrida en el sentido de que hubo bastante competitividad y, y fueron luchadas pues hasta lo, hasta el lo último los últimos minutos y todo todo el resultado pues estaba en, en el aire ¿no? eh, el vampiro quedó 2-1 y el aspirante ganó 4-2 pero el partido empatado 2-2 en el minuto 43 de la segunda parte eh, pues de la dificultad de... Y, eh, el estresamiento de lo que es en el resultado y los los finalistas que lo pasaron bastante realmente mal. Uh -huh. Jóvenes veteranos, que, que había sido la sensación en esa fase de grupo y que, y que estaba muy fuerte, que pasó en esta semifinal? Pues en esta semifinal nada, un equipo jóvenes veterano como viene siendo sobre todo la recta final de la temporada, ¿no? Un equipo que sabe a lo que tiene que jugar, sabe cuáles son sus armas y sus armas son pues replegarse atrás, está bien juntito todo e intentar de salir o, cuando tengan las ocasiones que tengan, pues materializarlas. El partido fue en ese, fue por esos derroteros y, aunque Vampiro se puso en dos errores que tuvieron los jóvenes veteranos, que, eh, fue una cosa inusual, ¿no?, en estos errores en el equipo de los jóvenes veteranos, se puso. Bueno, parece que hemos perdido la... La, la conexión con, con Ángel Ríos, vamos a ver si podemos recuperarla. Eh, se nos ha ido momentáneamente ese sonido de Ángel Ríos, bueno, lo, lo recuperamos inmediatamente. Ángel. Sí. Sí, que se había ido la llamada. Estabas comentando ah, precisamente vale, vale. Lo, lo último sobre sobre este partido. Sí, sí, pues sí. Que lo que te comentaba, ¿no? Que los jóvenes veteranos pueden utilizar su Utilizan sus armas, que sus armas son estar bien replegaditos atrás e intentar, en las, las ocasiones que tengan, pues intentar desmaterializarlas eh, y estrechar lo que es el partido al máximo, ¿no? Mm -hmm. Esto es lo que ocurrió el, el domingo. Pusieron 2-0 con dos errores que son inusuales en el equipo de los jóvenes veteranos, pero consiguieron al poco tiempo, pues, por lo que es estrechar un poco el, lo que es el partido con este 2-1, y tuvieron dos o tres ocasiones que estuvieron a punto de lo que era firmar el empate y llevar partido a lo que es, a los penaltis, ¿no? Uh -huh. eh, tuvieron, como he comentado, tuvieron dos otras ocasiones que no tuvieron materializar y lo pagaron caro, pues al final, pues no pudiéndose clasificar y dando la sorpresa, la verdad. Y vampiros que van a poder pelear en este 2018 por, por un título, tras eh, una liga en la que el equipo ha estado eh, a un nivel más bajo del año pasado, ha sido muy regular pues, para ellos, ¿no? Sí, la, la verdad es que sí, ¿no? Ha sido una, una temporada complicada, ¿no? Bastante irregular y, y ahora en el trofeo, pues, han, han podido aprovechar, ¿no? pues Sí, sí que te decía que en la final podrán desquitarse, ¿no? Exactamente, se podrán desquitar, eh, pues, de esa mala temporada, pues, se podrán desquitar, por lo que es en la final del trofeo San Isidro, ¿no? Que se lo disputan con, lo, con el Club Deportivo de Firenzez. Uh -huh aspirantes y Juventus se eh, cruzaron sus caminos también en la otra semifinal eh, podríamos considerarlo como una final anticipada sin duda no sí totalmente además el partido después lo corroboró no por el, por el nivel me refiero al que jugaron los dos equipos que fue bastante alto no y, y qué hombre y la verdad que por dignificar un poco lo que es la liga local eh, estos dos equipos pues no le tienen que envidiar mucho a, a algunos equipos que hay federados no de fuera no porque se ve un fútbol bastante bastante bueno de calidad. Uh -huh. Por lo tanto, Aspirantes y Vampiros se van a enfrentar en esa final. ¿Cómo crees tú que llegan estos dos equipos? ¿Hay algún favorito para ti? Pues hombre, en teoría el favorito sería el Club Deportivo Aspirante, ¿no? Por cómo ha terminado la competición liguera, que la ha terminado pues lo más alto, ¿no? Y a un nivel bastante bastante elevado y dependiendo, ¿no? También esto son ...variables que no se controlan, ¿no?... ...dependiendo de los jugadores que... ...que, que contemplen en la... ...lo que es la final, que pues yo me supongo que están... ...bastantes, ¿no?... Mm. ...pues los dos, en los dos equipos, no solamente los, en el aspirante... ...pues se verá una, una final bastante... ...bastante competida. Mm. La pregunta sin duda de esta final... ...¿por qué se va a disputar finalmente mañana jueves?... ...no es un día común... ...sobre todo si tenemos en cuenta que... Bueno, la, ...la disponibilidad de jugadores... ...que ya tienen problemas los equipos durante los fines de semana... Eh, y hacerlo ahora entre semana con algunos residiendo fuera, supongo que no, no habrá sido del agrado de muchos, ¿no? ¿Por qué se juega mañana, Ángel? Pues mira, eh, esto es un tema que venimos a venimos arrastrando hace un par de semanas, tres, con eh, lo que es en el comité de fútbol local y quería hacerle un poco eco, eh, de por lo menos que lo supieran, ¿no? Eh, el resto de el resto de los integrantes, no que por parte de sus componentes pues, se enterarán, pero lo digo yo ya a lo que es eh, en un medio de comunicación como el Ubrique, pues que eh, al haber tantas competiciones en, en Ubrique, eh, no a nivel de, de fútbol, sino a nivel de cualquier modalidad deportiva, pues se estrecha un poco más el marco de lo que es en el fútbol local, ¿no? Y ya le sumamos también a que se, se disputan aquí también competiciones de tipo, por ejemplo, como la que han estado concurriendo estas dos últimas semanas de fútbol de fada fútbol y de fútbol 7 de, de la Copa de Diputación, que es como... Pues, esto es un poco más en, en el sentido de que lo, las fechas, pues, no, no inciden para que se vea la mayor la mayor afluencia de jugadores y también, hombre, de público para ver lo que es una competición local, pues mm -hmm. también se ve un poquito afectada en ese sentido y hemos tenido, no hemos visto la obligación, por ejemplo, en este fin de semana de adelantar lo que es la final al jueves, porque el viernes, ya como todos sabemos, juega España, pues es un es un acto que que hace que que tenga que variar todos todos los eventos y aparte también pues el sábado también el viernes por la noche empieza la maratón de fútbol 7 que organiza la UBI Unión Deportiva Senior, uh -huh. pues también el sábado también lo teníamos también descartado. Y el domingo, pues en esta fecha ya, con lo que hasta ha alargado la temporada, a consecuencia de que las instalaciones de, del Cepte Natural no han estado disponibles hasta enero, pues ha alargado más lo que la competición también de la liga local hasta esta fecha, lo cual perjudica totalmente a lo que es el, el colectivo en este sentido. Entonces, el domingo pues era un poco... Eh, darle un poquito de menosprecio a lo que es una final como es la del profesor de San Isidro en cuanto a afluencia de, de jugadores y afluencia de público porque ya también empieza el buen tiempo la gente pues no se compromete a, a lo que es la práctica de fútbol sino que ya lo que quiere un poco de ocio y nos vemos prejudicados en ese sentido el único día que podíamos tener o que podíamos que podíamos tener los de opción era el jueves por la noche aunque sea un día laborable pero los equipos ya en esta fecha Pues los estudiantes más eh, están por aquí algunos estarán fuera no como es lógico pero ya más o menos la gente está está por lo que por el pueblo y, y, y la gente que está aquí en el pueblo pues por la a la hora que está decidido de poner el, el partido pues yo creo que se verá menos afectada que en el fin de semana mm. pero ahí es donde me refiero yo que al final lo hemos tenido que, que cambiar o mover una fecha que debería de ser por ejemplo un, por la noche que ya entra en fin de semana, que la gente ya está todavía más por aquí, uh -huh. tenerla que jugar un jueves o inclusive un sábado por la mañana también, pero con la cantidad de eventos que hay o que se están organizando y que se están dando en la localidad, pues nos vemos afectado un poco un poco el resto, ¿no? y más habiendo todavía competiciones locales. Me vengo a referir que debemos reflexionar un poco entre todo o sentarnos en la mesa, como se dice, Pues todas las partes implicadas intentar de, de mirar y de sopesar posibilidades que se puedan dar en lo que es en la localidad de evento para intentar conjugar o de ver que, cómo se puede hacer para no pisarnos unos a otro y de que no nos veamos afectados. No uh -huh. encontrarnos con la sorpresa, ya casi con las fechas de lo alto y tener que moverlo todo. Y no creo que eso sea del agrado absolutamente de nadie, ¿no? porque un ejemplo claro y real es el domingo por las semifinales, había jugadores, por, por lo que me estuvieron comentando, no de vampiro y de aspirantes, que estaban disfrutando lo que es el la Copa de Diputación de Fubozala. Mm. Muchos jugadores que estaban implicados. Entonces, eso que resta, se fueron a jugar a la Copa Diputación y a la Liga Local no fueron a jugar. Eso resta para lo que es la, la Liga Local. Eh, la reflexión o la conclusión a la que se puede llegar es que si esto no lo, no lo manejamos de otra manera, estas variables o estas opciones, yo creo que lo poquito que queda tanto de fútbol o de fútbol sala, yo creo que al, al final lo vamos a terminar, lo terminamos reventando. Uh -huh. y, y, y al final lo que puede hacer es que uh -huh. tenga fecha de caducidad hecha. Uh -huh. Ángel. Una... Dime. Eh, se supone que desde el, desde el Patronato Municipal de Deporte, eh, a principio de año, se estableció un calendario precisamente con ese fin de que no se pisarán las pruebas. Eh, lo que creo que ocurre es que las pruebas o las competiciones locales no se pisáis, pero claro, cuando ya lleguen competiciones de un carácter supralocal es cuando ya surgen los problemas, como, en esta, como, como me estás comentando, ¿no? Claro, lo que te comento es que hay muchas variables que no se contemplan a la hora de ver lo que es las competiciones locales. Yo creo que en las competiciones locales intentamos de conjugar o de va de variar para no pisarnos unas a otras. Eh, la cuestión es que yo, por ejemplo, en este sentido, yo no estaba informado de que la Copa Diputación, cuando fue la, el fin de semana de fútbol 7, de, tanto de senior como de de los veteranos, mm. yo creía que eso terminaba el sábado. Pero no, terminaron, el sábado fue la fase de grupo y el domingo fue la la fase eliminatoria. Yo por ejemplo eso no lo sabía. No tenía constancia de ello. Entonces, yo me encontré el domingo por la mañana, por ejemplo, con un equipo que estaba jugando en el campo de césped natural en el en el Barbadillo, que en el descanso siete jugadores se fueron porque tenían que jugar este torneo, lo jugaron en el campo número 3. Uh -huh. Por lo tanto, estamos restando, es lo que me vengo a referir. En conclusión, estamos restando porque y esos jugadores que son los mismos que juegan a liga local y ya son muchas veces cuando reflexionamos en este sentido que los mismos que jugamos fútbol sala somos los mismos que los de fútbol y los mismos que de fútbol son los que juegan esta, todas estas competiciones, que yo entiendo que quieran jugarlas porque eh, el, cuando se tiene una edad se quiere jugar a todo lo que haya ha habido y por haber pero también hay que tener en cuenta ya esto no respecta al jugador sino a los que organizamos todas estas cosas, tanto los que son los comités de fútbol sala o de fútbol y el que da... Pues la orden uno la orden sino el, el, el, el que está en el, en el organigrama más alto que es el patronato que es el que decide sí o no o cuándo o cuando no se hace pues mirar todas estas variables porque al fin y al cabo lo que hacemos es perjudicar uno dios porque al fin y al cabo nosotros durante el año estamos siendo con el local tanto de fútbol como el fútbol sala y al final no podemos ver perjudicado y eso no no creo que sea no sea positivo para de cara al futuro que esto siga funcionando. Si no, esto va a ser un poco más complicado de cara al futuro. Uh -huh. Bueno, dejando esto a un lado, y ya para ir finalizando, Ángel, el, una, ¿una duda? ¿Ha aumentado el número de, de jugadores en el trofeo? ¿Se ha mantenido la media de, de la temporada? Algo más se, ha, se ha, ha tenido asistencia de jugadores en lo que es el, en el trofeo San Isidro. Uh -huh. eh, sal, salvando la jornada última de de la fase de grupo que fue el día 3 de junio que es lo que te comento que hubo varios equipos son se, se vieron afectados en este sentido y las semifinales pues ya te comento Vampiro, Juventus y Aspirantes sobre todo yo creo que jóvenes veteranos eran al, algunos jugadores también a lo mejor pero no sé, esto no lo no lo no te lo puedo corroborar pero yo sí sé que Juventus aspirante y Vampiro sí se vieron afectados en este sentido en las semifinales me refiero que por la semana pasada a cuenta de, de la copa de la copa de diputación sí. pero bueno estas son cosas que lo que comentaba antes que de cara al futuro yo creo que no tenemos lo tenemos que lo tenemos que manejar de otra manera para intentar de llevarlo de llevarlo de manera de manera positiva porque si no esto es como yo digo tiene al final esto tiene seis de posibilidad porque los pocos cabemos eh, ven estas cosas y terminan de sobre todo los que los que llevan los equipos no son los que realmente sufren al final el verse afectado en el sentido de los números de jugadores que disponen de los de los fines de semana uh -huh. y al final pues los poquitos que, que son los que llevan los equipos para adelante, se ven afectados y los aburren, por pues, al final tiran la toalla y si tiran la toalla a ellos que son los que mantienen los equipos pues ya saben lo que puede ocurrir Y una última cosa, recordemos que mañana la final se juega a partir de las nueve y cuarto y que va a haber servicio de bar más que nada porque aquellos que asistan pues tienen la posibilidad de, de picar algo allí, no que va a haber montaditos de filete Sí, por lo menos el refrigerio y eso lo, lo tienen asegurado, ¿no? Y una tarde-noche agradable de, de fútbol local y esperemos de que los equipos pues vayan con sus plantillas casi al completo y que se vea un buen espectáculo de fútbol. mhm. Uh -huh. Pues nada, pues Ángel vamos a dejar aquí, darte las gracias como siempre por atender nuestra llamada y nada, deseamos que mañana es, eh, sea una buena final, que los que asistan disfruten de un buen partido de fútbol y bueno, y con esto no se clausulará la temporada porque todavía os quedará pendiente el trofeo de campeones, ¿no? Efectivamente, ya lo que queda es solamente eh, disfrutando las finales de mañana pues lo que es la claustura con el triangular del trofeo de campeones. Pues nada, Ángel, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Esto. Un abrazo, hasta luego. Venga, hasta luego. Y nosotros nos vamos eh, a despedir. Mañana volveremos a eso de las cinco y media de la tarde. No hay tiempo para más. Pasamos sobre nuestro límite. Eh, se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brick. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.